Hola, buen día. Acá estamos reclamando, como venimos hace cinco veces, venimos reclamando el pase a planta de compañeros y compañeras precarizadas que en este momento se encuentran al frente en la lucha contra esta pandemia mundial de COVID-19. No ha n tenido respuesta al reclamo que vienen haciendo d e pase a planta de los artículos t e x t o y los protagonistas. No, del pase a planta no, no hemos tenido ninguna re respuesta. Es por eso que estamos solicitando una mesa de diálogo con el señor gobernador para poder、eh, ver la forma del pase a planta de todo el personal. La realidad es que nosotros estamos expuestos. Eh, al trabajar con la problemática del coronavirus, y lo que queremos es que se nos dé una estabilidad laboral para poder responder a nosotros ante nuestra familia. Nada más. En el resto de los pedidos de mejoras de, de condiciones de trabajo, de uniforme y todo eso, ¿ha tenido alguna respuesta o en la misma situación están? No, seguimos en la misma situación.、Eh, los elementos de protección que fueron pedidos para, para trabajar、eh, en el centro emergente no han sido entregados.、Eh, La totalidad del sueldo y los bonos, que era lo que se debía, se regularizó de forma parcial, cosa que en mi caso no fue así, por ejemplo.、Eh, sí sé que hay un montón de compañeros que, que han sido regularizados, pero no todos.、Eh, todavía seguimos en esa, en esa misma situación.、Eh, insisto, nosotros estamos llamando a una mesa de diálogo para sentar las bases del pase a planta del personal.